En esta Navidad vamos a disfrutar un sabor como no hay otro igual. Claro, el de los ricos pastes quicos Así que doña, no se preocupe. En esta Navidad ustedes disfruten porque nosotros tenemos los pastes quicos para la cena. ¡Buen provecho!